es el single adelanto y es uno de los temas que te puedes encontrar dentro de lo que es el segundo trabajo discográfico para la formación Los McGregor. Una formación que mañana viernes pues van a comenzar a presentar este nuevo larga duración Anestesia en tafalla y el sábado lo harán aquí cerquita en Irunia, más concretamente en el Bar garasi para hablar de este nuevo trabajo, de los conciertos de la trayectoria musical de la banda tenemos en el programa buscar Euskalmusica tres de los componentes de la banda a Edu, a Adrián y Pedro, a Rachel León, buenas tardes León. a León Los MacGregor, una banda que viene de San Martín de uns que tiene ya dos discos pero vamos a comenzar un poquito a echar la vista atrás eh, un poquito los inicios de la banda cuando se forma, cómo se forma Los MacGregor pues bueno, esto empezó todo como una tontería la viña ya bueno como pueblo de vino que somos allá vendimiando y pues se nos ocurrió allá con el con mi padre que es el batería y, y bueno eh, su hermano mi tío que empezó también cantando en el grupo es pues, oye por qué no montamos un tinglao de estos Uh -huh. Y nada, y llamamos al de Casalateo, Pedro y, y Alfredico, otro que ya no está con el bajo Y arrancamos a hacer cuatro versiones y el loco un poco eh, Versiones que aún seguís dando, ¿no? En los conciertos Sí, ahora bueno, ya hemos empezado a componer, segundo disco Pues vamos ya más metiendo lo nuestro y alguna versión para que se anime la gente Pues está bien. Eh, a la formación le disteis el nombre de los MacGregor, ¿cómo surge este nombre? ¿le disteis muchas vueltas? ¿cómo fue? ¿Cómo eso fue? eso ya es cosa de Pedro, <ríe> que te lo cuente él bueno, esa tía la culpa, eh, Lecún un colega, <ríe> un saludo para él un saludo para Lecún, un saludo <ríe> que nada pues bajaban estos hermanos por la cuesta y como son así un poco echos palante de caja <risa> y pues decía asustados como que bajan los mcgregor y tal y joder, pues luego qué nombre le ponemos y el nombre le ponemos y, y este tuvo la culpa es pues un somos como somos un puto clan pues así nos hemos quedado <risa> en cuanto a influencias musicales a la hora de sacar adelante este proyecto algún grupo se influyó en hacer este estilo de música algún grupo de referencia tenéis por ahí no Bueno, eh, grupos nos gustan Sí, el estilo que nos gusta Pues es más o menos Lo, lo intentamos hacer <risa> Pero bueno, sí, sí que nos gusta Pues gatillazo, de todo Hay, hay diferentes Diferentes gustos también Aunque hagamos esto, pues Hay diferentes gustos pero pues ese estilo un poquillo. Eh, tenéis ya un disco, eh, contadnos un poquito por encima qué tal la aceptación ante el público dio. Pues no, sí, estuvo muy bien, porque llevábamos un par de años tocando, ya nos salió algún temilla para ir grabando, y pues bueno, tiramos de la mano de un colega de Tafaya, de Miguelo, y para darle forma, y la verdad que... Joder, pues para llevar dos años tocando para nosotros eso era, vamos, como rozar el cielo sí. y, va, y, gira, y giras mundiales por, por San Martín y Beire y Olite y esa zona Una pasada eh, ¿Habéis tenido alguna algún cambio en la formación durante todo este tiempo? Sí, sí, hemos tenido varios cambios eh, Charlie era, era el cantante Y ahora es botillero. Eh, luego luego el bajo también, Alfredo, dejó pues cosas de la familia y esas cosas. Uh -huh. Y fichamos a, a otro chaval, el ipuzcuano, eh, debajo, a Sergio, en vidio. Y, y luego pues esto vino este señor que está aquí, el, antes, el, ¿no? el Maki, uh -huh. <ríe> que, que cantaban a la vez con Charlie. Y, y, y luego hemos fichado a, a un chandrío, a Martín. Uh -huh. sí, a partir lo, de los Chandrío De los de de Chandrío. Chandrío, eso es sí. Antes de hablar del disco anestesia Que vais a comenzar a presentarlo mañana ¿Qué diferencia encontráis entre los McGregor De los inicios a los de este nuevo trabajo Un poco la evolución que ha dado la banda Bueno, este es más popero que le llamo yo, <risa> la influencia aquí del guitarrista que es un romántico enamorado, el otro era como más, bueno, era un disco más así, más de andar por casa, más más, más puncarrilla que digo yo, sí. este está más elaborado, un poco más con cabeza creo yo, que lo hemos hecho, sin más. Eh, ya un poquito más mayores, ¿no? ¿Habéis dicho vamos a sentar un poco a la beza o...? No, por eso no. no. no, eso será, no. será al revés. Si las, haciendo, si las estoy haciendo yo que soy el joven y estos me llaman popero. El, el más viejo es el que más está echado al, a, a, a lo antiguo. Que es el Batera, el Andrés. Eh, ya metidos de lleno en anestesia, ¿cómo fue el proceso de grabación del disco? ¿Cuánto tiempo estuvisteis en el estudio de grabación? Largo. <risa> largo, muy largo. O sea, de grabar largo no. Lo que pasa que el mapache, que es el que nos ha grabado... Otro que hay que queda, darle mil gracias vamos. porque, vamos, se lo ha currado como como nos, si grabas a los Marea. Nos ha hecho internacionales. <risa> Mucha paciencia ha tenido, pobre sí. Sí. <risa> Eh, además lo hicimos entre fines de semana y hostias a ratos también como se podía el tema, para coincidir todos eh, es un poco jodido, también entre semana trabajo, luego trabajaba el fin de semana como pudimos, lo hicimos, fue ya te digo mucho tiempo... Y al final ha salido la cosa bastante bien, no nos podemos quejar. Eh, veo que habéis tenido bastantes colaboraciones en el disco, por lo que veo aquí en el libreto. Eh, tanto a nivel musical como a nivel del diseño del CD. Eh, sí, pues. sí, a nivel de diseño un colega nos ha hecho, a Sir, eh, la portada y así... Y a nivel musical pues pues vamos a, a, a, a dos grandes. <risa> <risa> el Cuchi que era abordado y el Conejo pues que la abordado también. Dadle las gracias también sí. a esos dos. A le damos las gracias por sus colaboraciones a los tres, al pequeño Gacho <risa> ¿eh? También, también, sí. Eh, hablando un poquito de las letras de las canciones, ¿qué queréis expresar con estos nuevos temas a la gente de que van un poquito las letras? Ya hemos escuchado 500 años, que más o menos ya sabemos por dónde va, el resto de las canciones un poquito. Yo creo que es lo que se nos ocurre o nos sale o eso y ya está. también O no... pues simplemente dice me quiero cagar en sí. que parió a este capullo y pues la haces por ahí. No nos cogemos la cabeza mucho, lo que sale tiramos para adelante y ya está. Sé? No sé. Eh, ¿Quién es la persona encargada de las letras de las canciones? ¿Cómo trataréis un poquito los temas para, para, para plasmarlos, digámoslo así, en la música? Pues bueno, las letras normalmente las hacemos o Edu o yo y luego sí que cuando las pones en común, las vas haciendo, pues las revisas un poco entre todos y que cambia alguna cosilla, eso ya trabajo de todo el grupo. Nah, es que hay que llevárselo todo más a esta gente porque si no, no hacen ni hostias. <risa> así es. El disco lleva por título Anestesia. porque este nombre al disco? Como cuando te coges un buen ciego a pacharán y te quedas en anestesia. Pues vale, por eso. ya está. está. Ya me todo. Bueno, no nos gusta el pacharán, no se nota, ¿no? <risa> Sí, hemos hecho una canción y caí todo eh, Antes de hablar de los conciertos De los directos, si os parece Vamos a escuchar un tema del disco eh, ¿Cuál os gustaría que la gente escuchase? ¿Cuál, digamos, es el tema de referencia de la banda? Después del 500 años Que ya ha dado bastante, bastante de que hablar ya Pues nos gustan todos Pero ya que estamos con la anestesia Pues dale a la de Pacharán Let me Con la entrevista que estamos manteniendo Con Edu, Adrián y Pedro De la formación Los MacGregor En el programa Euskal Música de Berriozar y Ratia eh, Vamos a meternos ahora a hablar un poquito de los conciertos Mañana viernes comenzáis eh, Presentando el disco en la sala informante de Tafaya Y el sábado estáis aquí en Iruña En el bar Garasi eh, Contarnos un poco co pues cómo van a ser Esas dos presentaciones que tenéis Bueno, no sé. Eh, esperamos que, que venga gente y haya buen, buen rollico y buen jaleo. Vienen con nosotros unos muy buenos amigos nuestros, que son los mus de araña, que vienen desde Cataluña. Y vamos a intentar liarla un poquico ahí, a gusto. Darle un poco al cuerpo. Eh, vienen viene para los dos conciertos, ¿no? Para el informal y para el garasi Sí, vienen para los dos Bien. Doblete Doblete, Doblete. Doblete. <risa> o sea. para, una, para una vez que vienen, nos explotaremos un poco <risa> sí. ¿Lo invitaréis a cenar, no? ¿O qué? ¿O cómo vais? ¿O vais invitado y mitad? Bueno, se invitará a todo lo que haya invitar <risa> <Y> Ya está <risa> Luego tomaremos la revancha por allá sí. A, a, a tornapeón, como se dice ¡Ja, <risa> ja, Por cierto, en los dos conciertos, evidentemente, el disco estará ya a la venta, ¿no? Tanto en el Garasi, para la gente que está por aquí, de Iruñerría, como para la gente de Tafalla y de alrededores en la sala informal, ¿no? Lo podrán conseguir. Sí, sí, sí. Es, hemos estado a punto de traértelo a ti ahora, porque ya nos habían llamado, hemos hablado ahora y que ya estaba, pero bueno, eh, para no eso si es fijo. Sí. Eh, ¿Qué repertorio tenéis para presentar el disco? ¿Vais a incluir los eh, siete temas que se incluyen en este disco? ¿Temas del disco anterior? ¿Versiones? ¿Cómo va a ser un poquito...? Sí, tocaremos canciones de este disco, tocaremos canciones del disco anterior y versiones, como hacemos, más o menos, siempre. Un poco de todo, popurrí. Mitad y mitad, más o menos, de nuestras y versiones. Versiones que estamos hablando de... Pues de La Polla, de Gatillazo, Reincidentes, de Sacato... Pues estos grupillos que nos gustan, lenda caris No Servium... Eh, aparte del concierto de mañana, viernes, en la sala informal de Tafaya, del sábado en el Bar Garasi, ¿tenéis algún otro concierto ya cerrado? Eh, ¿Vais poco a poco? Eh, pues cerrado, cerrado, todavía no... no te... <coughs> bueno, burlada, vamos a ah, tocar. Sí, si ni, ni nos acordamos, el, vamos a estar con Y luego lo que vaya saliendo, ¿no? Tenemos tenemos por ahí hablado con algún colega, pues ya vendréis y tal, pero no no está concretado. Uh -huh. eh, ¿Os acordáis del primer concierto que disteis? De los Macro. El... Como panor. No, no, la, la, fe, la fecha acompaña. 8 del 8 de 2008. ¡Ole! ¡Ole! Pero... <risa> Y fue el San Martín de Uts. Hombre, encima sí, claro. ¿Sí, no? sí, sí, fue pues sí. muy curioso porque nada llevábamos ensayando que llevaríamos tres o cuatro meses no. y nada, no teníamos más que cuatro canciones y pues échale un concierto de 15 minutos y luego pues, vas, tienes que repetirlas. <risa> encima, un ciego del copón el viernes de fiestas del pueblo. Sí, terrible nos acordamos de la fecha de lo único y porque la apuntamos sí. o sea no yo de... creo que será porque es lo único que merece la pena recordar Vamos. o sea que no, dejéis, no dejasteis nada grabado ¿no? por si acaso si sí, lo tenemos sí, grabado, verdad, ¿eh? Hay algo grabado. No, está sí. en vídeo y todo en Youtube no eso es mejor que no lo guardaremos para los post ensayos sí. eh, de los 7 temas que se incluyen os voy a decir ir eh, personalmente con cuál os quedaríais pero cuál ha sido el tema que más a gusto habéis compuesto en el local o en el estudio o el tema que más eh, puede enganchar a la hora de escuchar a los MacGregor Pues es que tiene varias cosas, yo creo que de gustarnos en plan paliar, yo creo con tu espíritu no y recortos también re, ese, recortos. Sí, sí. el rollo de la letra también, sí. pero la otra por tema así más punk con más fuerza ¿no? sí, sí, más, más callera, pero la los recortes está, sí, está eh, muy guapa. Es fina. Sí. Siento que a mí a gusto. <risa> ¿Qué ha sido para los MacGregor lo mejor y lo peor hasta la fecha en estos años? Lo mejor, yo creo que el buen rollo que hemos tenido siempre y que seguimos teniendo y esperamos que sigamos. <risa> se nota, ¿no? Se nota, Toquemos se madera. La entrevista se nota el buen rollo. <risa> <risa> <que hay. risa> y lo peor, no se nota. Yo no sé, yo no le echaría nada, no hemos tenido nada malo, no. a excepción de un accidente con un jabalí. Pero lo solventamos, ¿eh? Hicimos chorizos. Ahora ya podéis tener cuidado con los jabalís, ¿no? Que os mutan a vosotros, sí, ya sabéis, ¿no? Sí, sí, de ahí viene la portada del jabalí, fue bien esa coña de, de volviendo en un concierto tuvimos un sustico con el jabalí. Y bueno, y eso, ya acabó hecho chorizos y... Ya andamos, nos lo merendamos todos los viernes un poquito. Nos da su fuerza. ¿Y de qué forma se puede conseguir el disco? Pues a ver, lo llevaremos a algún bar y pues en los conciertos que vayamos. Eh, ¿A través de Facebook eh, se puede pedir o...? Hombre, ¿cómo se... es hacer para la gente, por ejemplo, que no puede ir a los conciertos o por ejemplo que es fuera, digámoslo así, y quiere tener el disco? Pues ni hemos pensado No, lo, no, lo, no lo hemos pensado Hay así. gente de fuera que lo quiere Pues que se ponga en contacto por el Facebook Man, hombre, haremos sabe? un esfuerzo Dependemos no, pues los que quieran Por eso, mandamos cajas 100. Un palé se puede mandar eh, Los demás componentes de la banda son Pues el batería Andrés, mi padre uh -huh. eh, Martín a la, El guitarra intermedio <risa> Y Sergio el bajo y para ir terminando ¿cómo veis la escena actual del punk rock aquí en Euskal Herria? no sé yo a, a nuestro nivel veo que hay muchos grupos buenos sí. o sea la gente te pasa algún disquillo por ahí y me parece que toca bien la gente y, y que hay meneo y no sé no lo veo mal se hacen conciertos a mí lo que me toca aquí por Iruña pues terminal o así hay conciertillos no sé no la veo mal mucho reggaetón pero bueno <risa> le vamos a hacer? Y bueno, si os parece Vamos a escuchar otro de los temas Para ir terminando la entrevista ¿Con cuál nos eh, vamos a ir despidiendo? No sé. El que quieras El 5 pues El 7, no, no, pon el corte 7 vale, es el... la, la última, como es la última Terminamos pues, es, y... eso es. pues Edu, Adrián y Pedro Gracias por haber venido a ti, hombre porque regresamos eh, Mañana en el Informal de Tafalla El sábado en el Bargarasi de Iruña Así que dos citas importantes Para ver a los McGregor eh, Encima del escenario Ahí los dao Y sí, nada Y a ver si nos vemos prontico Con lo que es El tercer disco De esta banda Vale Pues sí, sí, con lo que, que no tienen las canciones bien. Mira Hay canciones en este disco Compuestas en 2012 Con que Para Olimpiadas en Madrid más probables <risa> Igual hasta el himno oficial, ¿no? De las Olimpiadas Pues No, os eh, con eh, él, ¿no? no te pases <risa> <risa> Bueno, lo he dicho Gracias sí, Venga, es que casco. Muchas gracias Cuando llegue mañana Bajo tierra cabras en una caja